Eh lo decía recién Manuel Barrio no respecto de este basurero, las reuniones las que participó el municipio mm. el año pasado, ¿no? en donde bueno se solicitaba concretamente la la posibilidad de que se le retirara este municipio si y teniendo en cuenta que ahora una parte ha elegido el gobierno, ¿no? a ver si se prevé si tomar cartas en el asunto está haciendo alguna referencia a lo que es el incremento la propuesta traer para los municipios. Eh así que eh, en esto en el, vamos a vamos a ponerlo hasta como se y pues viendo se estaría bueno saber si ya llegaron los fondos para el 22 de abril también que sí. esta semana van sí. a llegar, el, eh el servicio de guardavías. Bueno, se conoció que justo el primer día de que, que no había guardías en el mar hubo que rescatar con los de policías eh se puede llegar a estudiar que como quizás ya había, ¿no? No, no, no, no. De redes ya. No, me parece la verdad que Sustentar un servicio por una, una cosa fortuita de esta manera, es realmente una cosa... Es sí. decir, de mañana también ha habido salvataje de gente. Uh -huh. Yo tengo amigos que han ayudado a gente a salir y si no tenemos que estar 24 horas con guarda vida. sí no me parece sustentable en un en cambio climático, eh, que se haga calor en diciembre, por ejemplo, y en marzo también. Sí, de verdad... Eh, no digo que no se va a pensar a futuro, pero me parece que no es la manera de introducirlo. Ajá. Introducirlo para cuando uno se si decimos, bueno, turísticamente es más interesante, si los fines de semana tienen más interés, porque los fines de semana, realmente durante la semana con las escuelas la presencia es muy escasa realmente, la cantidad de guardadías que habría que tenerlo, y si no se puede pensar también, Tener servicios acotados en un lugar, un fin de semana, si el tiempo alarga, uh -huh. con eso falta tener las estructuras tan pocos, porque es costoso y esto lo pagamos entre todos. Entonces, también hay que tener en cuenta alguna de estas historias. ¿no? eh Intendente, eh lo molestamos unos minutitos más. La semana pasada, el viernes, nos decía que le habían dicho desde Buenos Aires que muy posiblemente esta semana iba a tener novedades de los fondos para el 22 de abril. Eh, ¿Hubo novedades? estamos No, no ía plata no no entra nunca normalmente los depósitos se arriesa hacia mitad de semana entra en el circuito del banco nación, el banco nación no lo refleje en seguida eh al teléfono pero sí. todavía entrada va uh -huh. entrar a nuestras cuentas no está bien y qué cantidad de dinero es lo que ingresa en caso de que ingrese en esos días mira yo mínimo estoy esperando 8 millones de pesos 8 millones y eso eh serviría para que en principio No, porque son para las cuatro empresas, no hay nada. Es decir, ahí es lo que yo, no sé si se entendió lo que dije, pero es analizar, uno cuando hace una obra tiene oportunidad de abrir la obra como todo un frente, porque empieza la obra, sí. o la obra puede tener la direccionalidad de decir, bueno, hago esto y termino esto, que es lo que habíamos hablado creo que con sí. vos. Estoy intentando de ver de qué manera llega la plata, ¿Cuánta plata llega? Y pedir autorización, entonces, hacer parecer una solo de los frentes, atacar y terminarlo. No todos los frentes juntos, como se hace cualquier obra que se licita, se gana una obra y entonces se empiezan todos los frentes juntos. ¿no? claro que sí. eh, En este momento hay eh, comunidades indígenas marchando por la ciudad de Viedma, están acampando hace 17 días. Eh, nos contaban que el año pasado crearon una mesa... De, de diálogo, de la que participó el municipio eh, de Biedma, sobre todo para abordar la problemática de la basura en Bahía Crick. Eh, ¿están no, ustedes... no fue ese tema. Ajá. El tema que nosotros sentamos fue para el cementerio que tenían estaba buscando a Costa de Río para ponerlo, pero en, de basura en Bahía Crick la verdad que no, claro, porque no, no, era, no era el tema nuestro, además. En ese momento, claro. No. Ahora nos dicen que el el basural que está allí, que... Es, eh, un lugar donde la gente está depositando la basura está cerca de un chenque, de un cementerio y no es que esté ahora estuvo no, siempre de es, estar será de alguno de los problemas a abordar cuando abordemos y tengamos las reuniones en desarrollo urbanístico no digo que las villas turísticas van a tener que tener ese rol o esta impronta de sustentabilidad y manejo de los residuos de manera diferente que mm. se está usando ahora ¿no? claro. es decir, creo que vamos a tener que ...separar residuos... ...va a haber que ir a buscarlos... ...van a tener que aportar impositivamente... ...costos para que se le vaya a retirar residuos... ...porque hasta ahora... ...todo lo que se hace... ...en función de Bahía Crick... ...es a costo de los vecinos de Viedma... ...o de la plata que se pide a la provincia... ...con lo cual definir... ...todos estos nuevos roles... ...que esto también lo he expresado... ...en el discurso... ...lo que hay que discutir... ...primero desde el punto de vista legal... ...que eso se está haciendo ya las propiedades de las tierras, porque justamente son litigiosas, todas estas cosas que estamos hablando tienen un fuerte litigio de propiedad, es decir, hay derechos eh, sostenidos por los pueblos originarios, hay derechos sostenidos por dueño de la tierra, y hay derechos sostenidos por los que viven en esos lugares, ninguno tiene ni un título, nadie tiene título como para poder decir este pedazo es mío, es una de las primeras cosas a arreglar, la segunda cosa a arreglar es el tema, lógicamente, los servicios del agua de, de, y, de, y la basura. Es un tema fundamental, diferenciando basura de verano de invierno, por las intensidades. Claro. Y después, creo que yo, la única manera de trabajar seriamente es que sea, eh, de esta manera, mucho reciclable y empezar a trabajar la conciencia de que no dejen la basura en el que Nos decía el ministro de Gobierno que Paisani tiene título de propiedad y que tiene también tierras concesionadas con tenencia precaria, y que ha vendido en este, en ese sector, ¿ustedes están al tanto también de...? No, bueno, no, no es que paisanos no las tengan, las paisanas tienen, lo que no tiene son la gente que vive ahí. No, no, Hay 100 no. casas que están ahí que ninguno tiene título. Uh -huh. Tiene acuerdos, acuerdos de, de un papel firmado, de una cosa, pero que mucho o por lo menos, no sé si ustedes han tenido que estar a recorrer, pero si hablan con los vecinos van a ver que eso es uno de los problemas, que no es así la magnitud del problema que tiene la lobería. La lobería está mucho más ordenada en ese punto de vista. En el caso de Paisani y las ventas que ha hecho de algunas tierras que están denunciando con tenencia precaria, ¿se puede volver atrás eso o no está en buen No, no, yo no tengo idea. Sí, no, me excede... El, de todas maneras han tomado usted tenencia, la de suspender lo que es la, el loteo y la... Lo, de agrandar los loteos. Es decir, hemos pedido, hemos mandado eso justamente... Eh, lo de Paisani básicamente lo que vos estás hablando es todavía lo más sencillo porque existe una parcela predeterminada que tiene superficie delimitada, si tiene límites. Ahí lo que se actuó es en la zona de cerca de la apertura que se había querido hacer y en otros lugares se paró para que se presenten los planos y se vea qué es lo que se quiere hacer. Básicamente como pasaría en esta ciudad con cualquier obra existente. Pero son bien distintas las situaciones de la lobería de Bayaquil. Bueno, muchas gracias. Por sí. nada, adiós. Bueno, la palabra del Intendente también.